la ley de la ley de tabaco la, la, la, el ayuntamiento ha dicho que no se puede fumar ni, ni en los bares ni los bares, pero hay algunos que se, cuando piden la comida y luego dice, "Voy a afuera a fumar" y se escapan para no pagar. Es que también eso es malo fumar porque le puede dar cáncer y ah, quitarle vida. también que También el porque no porque no fumen menores porque porque algunos fuman los menores de quince y de catorce años que algo dicen que en las noticias eh, algunos señores grandes enseñan a, a fumar a los pequeños que han visto eh, la, bueno, las noticias que prohibieron ya fumar en los, en los mercados, en el bar, porque dicen que si fumas en el bar tienes que comprar 10.000 euros. Que esta ley tabaco va bien porque antes tú pasabas por la calle mucho humo y sobre todo de las drogas que te puedes fumar como el cigarrillo, como por ejemplo la marihuana. Que también contamina y si está al entorno de los niños también le afecta su pulmón ya como ha dicho mi amigo cristopher también contamina el clima y hace cambiarlo y que algunos niños de menores de como uno llamado aunque creo que se llama marcos que ya tiene 15 años y está fumando que también esta ley anti-tabaco, yo lo veo que para el ayuntamiento mejor, porque como ha dicho mi compañero Omar, ganan ellos más dinero que la ley anti-tabaco, porque si tú fumar dentro del bar, porque hay mucha gente que pasa desde la ley anti-tabaco y se piensa que es mentira, pues te cobran de mil y se le va bien a ellos también. Eh, esta ley anti-tabaco a mí me ha centrado bien que, que mucha gente... Eh, no, no no pierde segundos de, de vida fumando Y los pulmones le van bien A mí me parece mal la, la, la ley anti-tabaco Porque en los bares la gente iba para, para después de tomarse un café pudieran fumar Muy bien, veo que aquí hay posiciones diferentes Hay unos que les parece bien, a otros que les parece mal Muy bien ¿Y quién, antes he escuchado que ha sido el ayuntamiento que la ha propuesto o han hablado del ayuntamiento? No, bueno, yo no estoy muy segura. ¿Quién ha propuesto esta ¿Cómo? ley? Sí, lo no propuesto yo porque también les va bien a ellos, es la verdad, porque quieren garantirles que no saben cómo hacerlo. ¿Quién es? El ayuntamiento del los hospitales de Nueva Que algunos alcaldes, algunos alcaldes con el presidente han votado así... Es prohibido fumar o fumar también los bares, pero han prohibido. la han votado y han prohibido. ¿Y en qué consiste esto de la ley anti-tabaco? En que la gente, eh, mayores, jóvenes y eso, que no fumen. Y que la gente que no puede fumar en el bar, quítese fumar menos, porque tiene un humano para los rumores. Que, que también la ley anti-tabaco la produjeron para los menores, sobre sobre todo para los menores para que no fumaran, porque hay mucha gente como los menores que pasan de los estudios y empiezan a fumar porque se creen más chiles que nadie por fumar. Hay, hay, hay algunos hombres que tienen 30 o 25 años que cultivan marihuana para poder fumar. Sí. A mí también, también que en los, en los bares siempre... Eh, cuando no puede entrar ni un niño porque solo hue ha fumado y eso por eso está la tin la ley anti tabaco mm. antes que eh, nuestro compañero miguel ángel nos decía que en el que la gente que le parecía mal porque la gente iba a tomarse un café y a tomarse un cigarrillo a los bares y eh, me gustaría saber qué opina Miguel Ángel de lo que acaba de decir Mohamed, que los niños no podían entrar a los bares. Ah, es porque también le podía quitar el... el no, de no poder respirar bien. Y en este caso, ¿cómo podríamos hacerlo si no hubiera ley para que los niños pudieran entrar, quizás con sus padres, con sus madres, a, a, a los bares sin tener la, el, el aire este contaminado de tabaco? que quisieran una parte de que unos puedan fumar y los y los, las madres o los padres que no quieran fumar y los niños en otro lado. Tan, pues yo yo pondría un aire acondicionado que absorbiera todo el humo del cigarro y los niños puedan entrar y comer cualquier cosa. ¿Están bien? Y entonces como... ¿Y por qué creen que entonces no se ha hecho eso? Bueno, creo que ya se había hecho antes, pero no sé si no funcionó, quizás fue a más la ley, entonces ahora no se puede fumar en ningún bar. ¿Cómo se ha llegado a eso? Ya lo de mi compañero Miguel Ángel, también que si él lo ve bien, vale. Si él lo ve mal, que haya puesto esto, vale, lo entiendo, pero que también... Tienes que comprender que, que si tú quieres perder la vida, siempre que fumar o pérdese de otra manera, pero para eso tiene que comprender que la han hecho bien. Sí, también antes antes hablaban algunos que la ley también era para evitar que los niños eh, accedieran al, al pero, consumo del tabaco, ¿no? Pero también para, para eso dije que hicieran una, una parte más de... Donde pudieran hacerse o los niños que no consumieran, eh, que trajeran el lujo. Perdón, ¿ustedes conocen personas que fumen? Eh, eh, mis padres y mi abuela. Mi mi, mi, mi, abuela. Mi, mi abuela y mi madre. Mi padre. Es, eh, eh, mi tío. Mi tío. Mi tío. Mi tío. Yo que también he dicho que mis padres, mis padres, los dos y mi abuela, pero mis padres han comprado una de las condiciones acondicionadas que yo, que como ha dicho él, que hace el reto del humo y sale por la calle. Que también lo veo mal que salga el humo por la calle, porque en nuestro humo se contamina en la calle. Pero para que no nos dé a nosotros, pues vamos bien. ¿Y si eso? Pues vale, le doy palabra a mi compañero. Y estas personas que ustedes comien, que conocen, sus tíos, sus padres, sus abuelos ¿Cómo viven esto de la ley anti Yo, la verdad, lo vivo bien, porque mis padres se comen en el, en el proceso de cocina y empiezan a fumar ahí, ¿no? y a veces en el comedor, pero yo siempre les digo a fumar a la cocina porque estamos mal, que traigan mucho humo nosotros y también podemos perder la vida nosotros por aspirar humo, venga va que va a salir por la ventana de aire y, y, eh, ¿Y has escuchado algún comentario ellos acerca de que por ejemplo tengan que fumar en la cocina en la calle, en el bar no No, porque eh. ellos a nosotros también los comprenden porque ellos en una parte dicen no queremos que pues nosotros tampoco queremos que fuma en ellos. Porque ya tengo un hermano y no fuma, porque porque pues poco casi, pero... Yo, mi tío, no encuentro ningún problema con él, porque cuando cada vez que quiere fumar se va a la calle, por las 8, las 9 y por allá. Que mi tío también, como ha dicho mi compañero Moja, que mi tío a sí. no se tiene ganas de fumar, Sale, cuando sale fuera a la escalera y fuma por ahí, por la ventana. Yo... aunque a veces algunas... A veces algunas bandas latinas, va a picar marihuana para poder fumar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería, quería decir que mis padre fuman por la mañana, pero gracias a los estudios yo no estoy en calda y vengo al colegio de estudiar y casi no me da el humo, ver cigarrillo. Muy bien. Mohamed, ¿querías decir algo? Que también esto de la ley antitabaco es un proyecto muy bien para para nosotros que fumamos. <risa> no, gracias. Uy, que me estoy ciego, perdón. Perdón. <risa> muy bien. Eh, son las 6 y 10 de la tarde, casi quedamos por concluida nuestra primera sesión de radio en la emisora Pompushi del Pushi Gairal. Eh, ¿Alguno de nuestros invitados quiere hacer el cierre? que ¿Le gustaría Ayúdame. terminar con una conclusión? Yo que okay. ahora yo llamo desde la emisora de la Pompushi y ahora como de Aproximada de las seis y cuarto vamos a estudiar qué es lo que nos conviene a nosotros, aparte Y por, y por favor que no fume nadie, eh, ni los padres, y buenas tardes. Igual a la misma. Muchas gracias por escucharnos. Y muy buen día. Muchas gracias por escucharnos y también no fumar mucho. ¿Eh? Adiós. Que para que más o buenas tardes y que habernos escuchado que comprendan que, que fumar es malo Buenas tardes, ¿no es un instante? Yo, y que muchas gracias por escucharnos y que casi todas las tardes nos vaya a tener en la emisora Pompucchi, gracias por escucharnos Muchas gracias a... Y no trafiquéis Muchas gracias a vosotros, no, a muy todos muy los bien. invitados Muchas gracias a todos los participantes, a los que han venido de fuera, a todos los invitados. Nos veremos en un nuevo programa de la emisora pompucci Muchas gracias. Vamos a un corte de anuncios publicitarios.